Estar sentado sin una meta. Muchas personas están educadas para ser meta orientadas. Están condicionadas para ver objetivos como algo muy importante. Sin metas eres nada, inútil, un vago. ¿Y el beneficio, la ganancia? Nuestra sociedad está construida sobre el lucro. Cuando preguntamos, ¿por qué hacemos esto? Nos referimos a qué ganancia saco de esto. Pero en la meditación sentada nos sentamos sin ningún objetivo, sin ningún deseo de ganancia. Un estudiante preguntó a un maestro zen, ¿qué beneficio me da la meditación? El maestro contestó, Ninguno. No debes esperar nada. No debes tener ningún tipo de deseo. No tengas ningún objetivo en la mente. No hagas ningún uso del estar sentado. La meditación sentada no es un medio para lograr algo. Es sin meta, sin lucro. Cuando bailas, bailas para obtener algo, o bailas solo para disfrutar el baile. La danza no tiene ninguna meta, ningún beneficio. En la meditación no cargues la meta con la mente, con metas u objetivos. No deseas sacar algo de ella. Simplemente quédate sentado en silenciosa atención. Es el ego que quiere alguna recompensa por su esfuerzo. Dice, ayuno para sacar algún provecho de mi ayuno. Mortifico mi carne para llegar a ser más santo. con estás sentado solo por estar sentado, la ilusión del yo se disuelve. No hay ninguna idea de lograr algo a través de la práctica. Esas ideas alimentarían la ilusión de un ego que dice, mientras más tiempo esté sentado, más rápidamente llegaré a ser iluminado. No hay ningún objetivo a alcanzar a través del estar sentado. El estar sentado en sí es suficiente. El maestro vio a un joven monje sentado en meditación durante horas y horas. El maestro llegó a su lado y se sentó en cuclillas. El joven monje le preguntó, ¿qué estás haciendo? El maestro, yo soy una rana sentada en meditación, ¿y por qué lo haces? Si, estando sentado en meditación por horas, uno se vuelve iluminado, entonces una rana ya es un puta, porque puede quedarse sentado inmóvil mucho mejor que tú, monje.